Se realizará un operativo DNI en Villa Garibaldi. Hoy y mañana se llevará a cabo un operativo en la plaza ubicada en 11 y 661 en el horario de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Se entregarán 120 turnos por día y por orden de llegada. Los operativos DNI permiten a la población renovar su documento por diversos motivos, ya sea cambio de domicilio, deterioro, robo, pérdida, entre otros. También, si se produce una modificación en la identidad como cambio de género o de apellido, es necesario sacar un nuevo DNI. El trámite tiene un costo de 300 pesos. Se conocieron los descuentos de cuenta DNI para el mes de junio. El Banco Provincia informó que habrá rebajas de un 30% los viernes y sábados de todo el mes en las compras de comercios de cercanía adheridos. Será con un tope de reintegro de 1.200 pesos por persona y por semana. Los rubros participantes incluyen desde farmacia, bazares y ferretería hasta casas de comida, locales de indumentaria y tiendas de informática, entre otros. También habrá un 40% de descuento en todas las compras que realicen en comercios que cobran desde la app Cuenta DNI Comercios. En este caso, el tope de reintegro unificado es de 1.500 pesos por persona y por semana. La próxima semana también habrá descuentos en cadenas de supermercados un servicio que informa más cerca Hoy asume nuevo rector de la Universidad Nacional de La Plata. El licenciado en administración y egresado de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de La Plata, Martín López Armengol, asumirá formalmente la presidencia de la Universidad Nacional de La Plata para el período 2022-2026. Se designará a las autoridades que integrarán el nuevo gabinete que acompañará la gestión de Armengol. Además, deberán aprobar la nómina propuesta para integrar las nuevas vicepresidencias y secretarías. El acto está previsto para las 11 de la mañana en el patio del rectorado y contará con la presencia del ministro de Educación de la Nación, Jaime Empersic. Se podrá seguir desde el canal de YouTube de la UNLP. La temperatura mínima para hoy en la región es de menos un grado y la máxima de 12.